Le voy a, eh, a saludar junto a un amigo que está conmigo acá, eh, don Sandro. Sí, ok, eh, Juanito él, Guerrero. Él, sí, él se llama Rodrigo. ¿Cuál? Sí, Rodrigo Mundaca. Sí, pues ah, el, gobernador, el gobernador. el señor gobernador de la región de Valparaíso está con nosotros. porque le gusta la carnaval al gobernador? ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo le va? Bien, Juanito, muchas gracias por, por invitarme, muchas gracias por, eh, por la posibilidad de... de de que hablan hablan hablan sus redes y me me permitan precisamente hablar desde de esta emisora que me me encanta o esta es la emisora que me pone a Leodán en la emisora que me que me re, me recuerda a mis buenos momentos <risa> mis momentos románticos también. Pero también aprovechar la, eh, la, emis la emisora carnaval sí. para mandarle un cariñoso saludo hoy día planetariamente planetariamente se celebra y conmemora el día de la radio exacto así que creo que los radiofusores hacen un juegan un rol muy importante para informarnos para acompañarnos así que aprovecho para mandarle un cariñoso saludo a todos y todos quienes eh, laboran precisamente en las radios de nuestra región y que cumplen una función que es indispensable para nosotros cuando son portadores de la verdad, pero también son portadores de la alegría eso, muy bien le gobernador. puse poeta me puso no, poeta. le puso color, ah, puso color, puso color, puso color. no sé si se puede quedar hasta la, porque a las 12 es la celebración nuestra interna ah, desde sí. el Día Mundial de la Radio ah, entonces eh, a puertas cerradas a ser sin fotografía, sin subir nada a red, porque ah, así son los fiestas de carnaval para celebrar este acontecimiento no, hay cosas que va a ser cierta tienen que estar en secreto así que mantengámoslo en ese, mantengámoslo en ese ámbito por favor. decía usted que eh, bueno, fanático de Leodoro Dan, como siempre, ¿ah? eh, ya mañana, día 14 de febrero, día de los enamorados también, eh, hoy día, día, aparte del día mundial de la radio, es el día del soltero, me contaba Sandro Puebla. ¿Sí? Sí, también. Ví ¿Ah, que van celebrando diferentes cosas. Qué ahí informado en... está Sandro Puebla. <risa> está Sandro Puebla? <risa> claro. Lo está escuchando, ¿no? Sí, sí. Le mandamos Sí, le mandamos cariño. Ahí, a... Asandrito, ¿eh? eh bueno, buenador, el verano ha estado bastante movido, decíamos con muchas eh, actividades que realizan las municipalidades en forma gratuita para la comunidad que disfrute. Tenemos en Coyguiwai que ya fue el festival, eh, va a seguir ahí con más actividades Coyguiwai eh y son con fondos de regionales, ¿ah? Sí, eso eso es lo bueno. Hay, mucha, hay muchas hay mucha actividades que se están que se están realizando en el interior y que tienen que ver precisamente con Fiestas costumbristas que tienen que ver con presentaciones, con exposiciones, con actividades literarias, teatrales también, que son financiadas a través del fondo concursable del 8%, Exacto. que es lo que nos permite precisamente poner en valor eh, prácticas que son tan importantes para nuestra para nuestra población y que precisamente son portadoras también de buenas noticias y de alegría. Exactamente. Eh, Y es lo, que, es lo que el gobierno regional también contribuye, ¿no? contribuye a la alegría de las personas, pero también a apoyar a los emprendedores, a apoyar eh, a aquellos territorios que, que muchas veces estuvieron muy alejados de las decisiones que se tomaban en el área metropolitana de la región, donde muchos de los recursos se quedan o se concentran, particularmente en las comunas que hoy día tienen una mayor población, pero hoy día lo que hemos hecho después de cuatro años precisamente descentralizar los recursos y poner los recursos también donde la gente hoy día más lo necesita así es, eh, bueno y, y de eso da cuenta de que muchas organizaciones sociales han tenido estos beneficios ¿eh? de los fondos concursables eh, lo quiero llevar a un tema eh, que ha estado la palestra de lo informativo en redes sociales de la prensa en general sobre los informes de contraloría por los incendios Eh, es un tanto más serio todo esto porque ha sido eh, nuevamente un golpe para la comunidad darse cuenta de lo que ha encontrado la contraloría eh, para que se den informes eh, al respecto ¿ah? para que puedan aclarar ciertas situaciones que se han ido descubriendo lo ¿no cierto eh, después de esto de estas auditorías que se han hecho Eh, ¿Cuál es eh, la visión de la gobernación eh, regional? Bueno, sin duda, me parece que es importante eh, situar el contexto, ¿no? Y también, una vez más, expresarle nuestra solidaridad a los familiares de aquellas personas que perdieron la vida. El día 2 y 3 de febrero del 2024, enfrentamos el incendio intencional más letal que ha afectado al planeta. Uh -huh. En los últimos 15 años, un incendio que cobró la vida de 138 vecinas, vecinos no solamente la comuna de Viña del Mar sino que también la comuna de Quilpue eh, que arrasó en, el, en lo particular en la comuna de Viña del Mar más de 5.000 viviendas que afectó prácticamente un 30% del territorio que arrasó más de 9.000 hectáreas eh, y que esos criminales que esa asociación ilícita que se configuró para quemar para ganar dinero vía horas extra esos nueve criminales mm. que eran funcionarios cuatro bomberos cuatro de CONAF y uno de Cenapred hoy día están presos a propósito del trabajo que hizo la Brigada de Elitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones, un trabajo brillante, porque los primeros detenidos fueron eh, fueron detenidos en mayo del 2014, a los pocos meses. Eh, es un incendio que, que puso en máxima atención a todas las autoridades también de la región, sin duda. Pero también es un incendio que pone de manifiesto de que lo ocurrido el 27F, el 2010 en adelante, esas lecciones no han sido lecciones que se han materializado en términos de mayor agilidad, suficiencia y autonomía para enfrentar catástrofes de esta naturaleza. Uh -huh. A mí me ha tocado referirme a esto el del día de ayer en, en varios medios nacionales y también locales. Eh, yo creo que el, el sistema de gestión de alerta, el sistema de gestión de alerta de desastre, hoy día no logra coordinar a todas las instituciones públicas ni logra coordinar a las instituciones privadas yo estuve más de tres meses y medio en el COGRID, participando en el COGRID no tenemos competencia en materia, en materia de emergencia los gobernadores regionales sin embargo me tocó coordinar todas las ayudas que llegaron de lo, todos los gobiernos regionales del país pero mira, Juanito mm. imagínate que yo en esos primeros días eh, tuvimos que pedir la autorización a la Contraloría General de la República para que me permitiera sacar a los trabajadores del gobierno regional de Valparaíso a atender la emergencia tuve que pedir autorización a la Contraloría General de la República para que me autorizara a recibir donaciones todas las donaciones que recibimos y quiero saludar a los puertos de nuestra región que se portaron muy bien quiero saludar al PNUD que mandó cocina etcétera, a gobiernos regionales que mandaron eh, enseres, alimentos, materiales de construcción, eh, todas las donaciones que recibimos las entregamos con acto administrativo y todas las donaciones que llegaron en dinero Ningún peso administró el gobierno regional, sino que pasaron directamente al interior a través de la glosa número 07. Eh, todo lo entregamos con con oficios administrativos porque era lo que teníamos que hacer. Pero también comprendo perfectamente bien, a propósito de las declaraciones de, de la alcaldesa Ripamonti, que en un momento tan asiago como el que tuvimos que vivir, cuando las personas lo perdieron todo... Mm -hmm. El esperar tener un carnet de entidad o el esperar tener una ficha FIBE para concurrir con pan, techo y abrigo era bastante incomprensible. Y digo que era incomprensible el haber tenido que precisamente haber regularizado a las personas que lo habían perdido todo y que necesitaban precisamente que se llegara rápidamente con ayuda. Ahora, sin duda que hay hay situaciones derivadas del informe de la Contraloría que se tienen que investigar y no hay que uh -huh. soslayar la importancia del informe de la Contraloría porque se han ido conociendo algunos antecedentes que ameritan y requieren de investigación y requieren probablemente de sanciones y que de esas sanciones sean lo más rigurosas posibles porque finalmente lo que se lo que se debilita se fragiliza en la fe pública en la confianza de la población en la institucionalidad pública ahora es evidente que cuando yo digo que el sistema de gestión de alerta ante desastre, hoy día no logra coordinar lo público, las instituciones públicas tampoco logra coordinar a los privados. Yo estuve, Juanito, sí. desde el primer momento, desde la madrugada del día 2 y 3, la madrugada del 3 de febrero, estuvimos por largos tres meses y medio participando del COGRI, del Comité de Gestión de Riesgos de desastre Creo que hubo un, exhibe, un exhibicionismo en extremo de muchos ministros que vinieron a la sí. región subsidiarios también hacían el punto de prensa y luego retornaban a Santiago o, o cuando tuvimos un delegado para atender la reconstrucción que cuando él se presenta dice yo vivo en Santiago y voy a venir a la región cada vez que pueda eh, eso da cuenta también de cómo las decisiones que se tomaron en Santiago desatendieron las capacidades regionales mira, las cajas de mercadería llegaban de Santiago las casas de emergencia llegaban de Santiago de Talca proveedores de Talca sin embargo no hubo ninguna, ninguna diferencia con la región en términos de que los proveedores de alimentos tendrían que haber sido la región, los proveedores de las casas de emergencia tendrían que haber sido la región y por tanto yo cuando he dicho que a mí el proceso de reconstrucción es un proceso que me ha decepcionado profundamente que es un proceso que ha sido fracasado porque no se le ha dado respuesta inmediata y con agilidad, suficiencia y autonomía a nuestra región para abordar una situación tan dramática como la que vivimos. Eh, yo he dicho que este proceso es un proceso fracasado porque finalmente lo que hizo fue solallar las capacidades regionales, relativizar las capacidades regionales y actuar como se ha actuado desde, desde el 27F en adelante con un centralismo que en la práctica lo que hace es que eh, dificulta la toma de decisiones y hace que la gente se decepcione no solo de las autoridad del gobierno central porque finalmente la decepción queda ni da en la región. Los que vinieron del gobierno central Eh, y lo voy a decir en estos términos eh, uh -huh. eh, y, y que actuaron ante las luces de neón y que se ponían en las luces de neón y en todos los servicioss eh, que llegan eh, los primeros eh, días la televisión que llega a los primeros días que nos llenábamos de bolillas precisamente sí. con la televisión de los primeros días y que después retornaban a santiago finalmente los que se quedaban con la responsabilidad de resolver los problemas eran autoridades regionales que contaban con pocas competencias pocas capacidades sin embargo hicimos todo lo posible para mantener las ollas comunes hicimos todo lo posible para generar recursos que llegaron directamente al interior y por tanto comprendo perfectamente la decepción eh, el, de las personas que hoy día se sienten defraudadas y por tanto creo que hoy día tenemos una tarea que es gigantesca y que es trabajar intensamente porque esa reconstrucción llegue al 100% de los hogares Bueno, eso es un poco eh, lo que se ha dicho durante estos días con respecto a al informe de Contraloría y todo ahora hay que explicar ciertas cosas eh, como se está haciendo eh, porque se hizo de tal manera, si no tenían carnet de identidad, no tenían papel, no tenían nada había eh, piso raso después que se pudo limpiar un poco y sin ningún papel nada más que eso pero había hambre había desamparo, había todo eso y había que actuar había que actuar eh, lo que dice el gobernador, estamos junto al gobernador regional, Rodrigo Mundaca es con respecto a que tiene que solicitarse permiso a la Contraloría para poder eh, mantener a los eh, funcionarios y ponerlos a disposición de trabajar, pero no lo puede hacer por eh, mandato propio, sino eh, informa o pide eh, solicitud de permiso para hacer este tipo de acciones, eh, cuando la necesidad es inmediata. O sea, a mí me nos tocó ver y vivir situaciones muy dramáticas en Independencia, en Montesinaí, ...en Manuel Busto... ...en Achupaya... ...en Miraflores... ...en Pompeya Sur... ...Pompeya Norte... ...nos tocó vivir... ...situaciones muy dramáticas... ...yo me acuerdo... ...en Villa Independencia... ...en los primeros días... ...había una playa de ministros... ...más de cinco o seis ministros... ...que empezaron a explicar... ...los instrumentos de fomento... ...que tenía el Estado... ...para la reconstrucción... ...que empezaron a aplicar... en ...el rol que tenía... el ...Cercotec... ...Corfo... ...Economía, etcétera... ...cuando la gente necesitaba... Ayuda inmediata ...y vivía hombres, mujeres... ...curtidos por el sol curtidos por el trabajo, llorar en un punto de prensa cuando la autoridad lo que explicaba eran cuestiones que eran incomprensibles para la población. Eh, vi a un vecino que tenía un mercadito ahí en independencia en la Villa Independencia que lo había perdido todo, pero lo que más le dolía era haber perdido a siete vecinas y vecinos que eran compradores habituales de su mercado. Y creo que por eso también es importante que cada vez que recordemos el 2 y 3 de febrero del 2024 expresarle la solidaridad por partir expresándole la solidaridad a las familias que lo perdieron todo, decir de que vamos a seguir trabajando e insistiendo que las cosas se hagan de buena manera, hay autoridades que van a asumir el nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. Esperamos que esas nuevas autoridades confíen también en las capacidades regionales y que haya un espíritu de colaboración, que haya un espíritu desde la institucionalidad para poder seguir resolviendo los problemas más urgentes de nuestra región y que tienen que ver con el bienestar y que tienen que ver con la calidad de vida y que tienen que ver con aquellas personas que resignifican el lugar donde ellos quieren vivir, en la región de Valparaíso. Y yo espero que ese espíritu de colaboración, de institucionalidad, de respeto republicano en términos político en términos administrativos, eh, se respete. Porque en ese espacio y en esa disposición el gobierno regional que me toca liderar y conducir siempre, siempre va a estar a disposición. El gobernador regional Rodrigo Mundaca acá en los micrófonos de Radio Carnaval. Vamos ahora a un anuncio, atención los micreros que son nuestros socios, son eh, nuestros partners de, de, de, de siempre. Es decir, la Carnaval está puesta en todas las líneas de buses. Usted lo sabe. No sé, con la, ¿ah? no eh, lo he escuchado ahí en, la, en, en las micros, ¿no es cierto? No sé. Bueno, hay un, hay un anuncio que nos trae ¿no es cierto? sobre la renovación de tu micro. El gobierno regional, desde el año 2021, cuando me tocó asumir, administra un subsidio para un programa que se llama Renueva tu Micro, Renueva tu Colectivo. Uh -huh. Es un es un subsidio que se le entrega a aquellos eh, trabajadores del transporte público que necesitan renovar sus máquinas. En el caso particular del año 2026 tenemos 2.370 millones, 2.370 millones destinados precisamente al Renueva Tu Colectivo, Renueva Tu Micro. El concurso del Renueva Tu Colectivo cierra el día de hoy. El concurso del Renueva Tu Micro cierra el día 27 de febrero. Eh, Este es un programa que es muy esperado porque les permite precisamente a los trabajadores del transporte el poder renovar sus máquinas, el tener máquinas eh, mucho más modernas, máquinas, incluso eh, el, el concurso contempla la adquisición de buses eléctricos y de taxis también, taxis colectivos también ah, eléctricos. Eh, y por tanto, es un programa que es muy demandado en términos de que siempre las personas que están interesadas esto siempre nos están preguntando. Y en lo concreto, decirles de que como ya lo dije, cierra el Renueva tu Renua tu Colectivo, Renueva, bien digo, tu colectivo hoy día, Renueva tu, mi tu Micro el día 27 de febrero uh -huh. eh, y esperamos dar los resultados con mucha celeridad de manera tal de que los beneficiarios sean portadores precisamente de estos recursos para acometer esta tarea. ¿Hasta el 27? Es sí. Para las micros El Renueva tu Micro y el Renueva no. tu Colectivo termina el día de hoy. El, el día de hoy, hoy se cierra la concursa de Renueva tu Colectivo. Ajá. Deben estar ahí todos eh, participando a través de la... Me, claro, me nos <risa> imaginamos. ¿eh? Ahí están <risa> entonces la información para que eh, nuestros amigos eh, de las micros de la locomoción colectiva estén ahí atentos preparados hasta el 27 déjame de, decirte algo, eh, agregarte sí. algo más que este, este Renueva Tu Micro, Renueva Tu Colectivo de que estamos al frente del gobierno regional ha beneficiado a más de 1.100 conductores del transporte público tanto de colectivos mm. como de micro y eso da cuenta efectivamente que las herramientas que tiene el gobierno regional son herramientas que se ponen a disposición precisamente en nuestra comunidad y Y por eso, y, qu quisiera volver un poco atrás, por eso da por eso eh, nos molesta tanto el que se relativice las capacidades que existen en la región, porque nosotros como bueno regional administramos la cantidad de recursos que se podrían haber puesto inmediatamente a disposición de las personas que tanto lo necesitaban mm -hmm. eh, a propósito de los incendios, pero en fin, bueno. Sí, eh, es que uno vuelve a eso que podría haberse hecho aquí, allá, toda la cosa, pero claro, y todavía estamos en eso. Gobernador van a venir más tragedias o sea, Siempre. nosotros, nosotros sí. somos así el país es así eh, y si no se hace lo que dice usted de poder modernizar esto de poder agilizar y que no sea eh, la decisión de, de Santiago a propósito, ¿cómo va esto de juntar eh, varias municipalidades y, y, y trabajar en conjunto? Eh, por ejemplo, teníamos el otro día al alcalde de Villa Alemana y nos contaba un poco eso de unir eh, las de Marga Marga ¿Cómo, ¿Cómo va esto? Porque de ese modo, uniéndonos, eh, se pueden resolver varios. Hay una asociación, hay una asociación regional de municipios que hoy día la preside eh, Jorge hill el alcalde de Dolmuey, donde hoy día eh, están trabajando de manera articulada. Nosotros vamos a tener un, un encuentro con todos los alcaldes y las alcaldesas de la región en el mes de abril del año 2026, donde vamos a establecer eh, las prioridades de inversión que no van a ser distintas seguridad, vivienda, seguridad, vivienda, transporte y educación, sin duda. Seguridad, vivienda, transporte y educación van a ser parte de nuestras prioridades, van a ser nuestras prioridades, ¿eh? y donde vamos a poder también informar con mucha certeza cuáles van a ser los recursos de los cuales van a disponer el gobierno regional de Valparaíso. Y digo esto porque, eh, si bien es cierto, discutimos una ley de presupuesto que nos entregó un, una cantidad de recursos eh, para el programa 02 de inversión, todavía no tenemos la certeza de que si eso van a ser los recursos definitivos para el, para, el, para el año 2026 hemos tenido algunos problemas todos los gobiernos regionales de chile hemos tenido algunos problemas de la reposición de caja que son los recursos que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones de pago en los meses de enero y febrero hubo una reunión con la, con la dipres el día el día de ayer donde se señaló que los saldos que quedaron pendientes de los meses de enero y febrero se van a poner al día antes de que concluya el mandato del presidente Boric. Nosotros esperamos que eso se cumpla, porque cualquier afectación del punto de vista presupuestario, finalmente, ¿dónde repercute? Repercute en la población de nuestra región, que es la que espera que los recursos del gobierno regional lleguen de forma dirigente y de forma ágil a resolver los problemas que existen en nuestra región ahí está, bueno, eh, lo último sobre este verano ah, que hemos tenido temperaturas muy altas y todo lo demás pero una cantidad de turistas muchísima gente, sí. mucha sobrepoblación eh, que ha llegado, ¿cómo está el sistema de seguridad? el otro día lo veíamos ahí entregar eh, recursos eh, de movilización a, a carabineros eh, hay bastante trabajo ahí también bueno, nosotros somos de los gobiernos regionales que más recursos destinados a materia de seguridad Eh, somos de los gobiernos regionales que más recursos destinados a materia de infraestructura y equipamiento policial a carabineros infraestructura de equipamiento a la policía de investigaciones, bueno, construimos un cuartel muy moderno en la ciudad de Los Andes donde destinamos muchos recursos y que hoy día aloja más de 220 efectivos construimos la brigada de delitos medioambientales también, que se encuentra en la curva entre Viña y Reñaca también mm -hmm. eh, hemos destinado recursos a la construcción de módulos en la cárcel pública de Valparaíso Eh, habilitamos un canil que alberga hoy día 15 perros Rottweiler que cumplen tareas de seguridad al interior también de la, de la cárcel eh, sin duda nunca estamos nunca estamos conformes porque en general en materia de seguridad eh, es muy importante hoy día los recursos del gobierno regional pero también es muy importante quienes administran esos recursos Juanito, el año pasado hicimos algo que no ha hecho ningún gobierno regional entregamos 20 vehículos a la policía marítima para el combate al narcotráfico ah, claro. en alta mar Y eh, me parece que fue Ángel Valencia quien ha señalado su preocupación preci preci precisamente porque gran parte del contrabando se realiza en altamar mm. y nosotros precisamente el año pasado le entregamos equipamiento a la policía marítima y por tanto estamos trabajando, estamos muy muy dedicado al tema de la seguridad hemos tenido una muy buena sintonía con Guillermo Galve, el perfecto inspector de la policía de investigaciones en la región una muy buena sintonía con Patricia Vázquez, que es la general de carabineros también, con el mando también, con el alto mando de la ANMAD, también hemos tenido muy buena relación. Eh, sin duda, las necesidades son enormes en nuestra región, no solamente en materia de seguridad, también en materia de salud, en materia de vivienda, eh, eh, pero vamos a seguir trabajando en esa misma perspectiva. Esta región, lo hemos dicho siempre, es la región más importante del país. Es la región que concentra en el periodo estival la mayor población, tanto chilena como extranjera. Mira, el día el día de ayer estuve en el muelle en el muelle varón donde está el puerto deportivo y a lo mejor los auditores no lo saben pero en enero llegaron eh, seis veleros que están participando en una regata alrededor del planeta sí. eh, en el mes de enero y el 18 de febrero a las 14 horas eh, van a, a partir desde el muelle varón van a continuar su trayectoria y esta vez van en el tramo Valparaíso-Recife eh, eh, imagínate que haya una, una regata de estas características que sea planetaria y que uno de los centros de, de llegada sea Valparaíso y que claro. ahora la partida sea el 18 de febrero hacia Recife, me parece que da cuenta efectivamente de la importancia geopolítica, pero de la importancia turística que tiene nuestra nuestra región sí. este y creo que iniciativas de esa naturaleza son iniciativas que hay que apoyar, que hay que empujar Estoy pensando también en la Feria del Libro acá en Viñada del Mar, que tuvo una alta concurrencia de público. La Feria de la Artesanía, que estuvo ahí también en sí. la Quinta Vergara, que también mu tuvo mucha concurrencia. Viene Valparaíso cerro Abajo. Viene Valparaíso Cierro Abajo. Viene el Valparotango también. Eh, sí. Hay muchas actividad en la región. Sí y que hacen que la región sea muy muy muy atractiva precisamente para quienes nos visitan y que territorios como la Reserva de la Biósfera de la Campana Peñuelas, que Olmué en particular, que todo el litoral, el litoral de Valparaíso, de Viña del Mar, de Concón, del litoral de las poetas y la, de, las poeti, de los poetas y las poetizas sean lugares tan visitados por quienes nos por quienes vienen a nuestra región da cuenta efectivamente que los atractivos turísticos que tiene la región de Valparaíso son atractivos que le hacen, le hacen mucho mucho sentido al pueblo chileno. Así es. Bueno, eh, se nos pasó un poco rápido el, el caballo, pero sí. <ríe> pero bien eh, eh, Yo no te tengo inicio. cuando vengo acá. Um. Sí. De verdad que me entretengo. Mis ya. equipos ya me están mirando porque me tengo que ir y sí. están ahí. No, y a mí me gustaría seguir preguntándoles, porque por ejemplo está la decisión, no sé si ya está tomada con respecto al B... Eh, ¿De BNJ? Sí, así como una frase nada más. Sí. Pucha, ¿cómo, nos, ¿cómo vamos? no entró un poco de interferencia ahí, porque está, sí, pues estábamos compitiendo con Bruselas, ahora entró China a última hora, sí. esta es una decisión que se tiene que tomar en los próximos días. Eh, sigo teniendo confianza. Chile es el país que después de Estados Unidos y Australia tiene la mayor superficie marina protegida del mundo. Somos un país oceánico y una región oceánica que tiene enormes eh, capacidades para poder alojar la Secretaría Técnica del Tratado de alta mar más importante de las últimas cuatro décadas. Y seguimos teniendo confianza de que finalmente vamos a ser depositarios de esta Secretaría Técnica del BNJ, Eso. que va a significar un cambio muy paradigmático en materia oceánica y también va a significar un cambio importante en nuestra región en términos de atracción de conocimiento, atracción turística en materia de atracción de inversiones también. Ok, ahí estamos. Eh, muchas gracias, Gobernador. Juanito, muchas gracias. Ah, eh, por estar ahí entregando todo este tipo de informaciones que sirve mucho para la comunidad, sobre todo. Y nos vamos, me dicen, con... ¿con qué? con Leodán. Muchas Mira, en este día, día del soltero, libre solterito y sin nadie con Leodán, clásico. Hay que mandarle saludos a, Sandr a Sandrito, ¿no? A <risa> mandémosle <risa> cariño a Sandro. Lo vamos a, a hacer Sandro. famoso, a Sandro. Claro. Vale, muchas gracias, Gobernador. Ti, El gobernador Rodrigo Mondaca en los micrófonos de carnaval. Ratito, eh, para no solos, ah, también libre solterito.